Libro del profeta Zacarías, capítulo primero, llamamiento a volver a Jehová, verso uno. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, Así lo hizo con nosotros. La visión de los caballos. Versículo 7 A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de ido, diciendo, Vi de noche, y he aquí, Un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás dél de e había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son e s t o s señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son e s t o s Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: e s t o s son. los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de j e r u s a l é n y de las ciudades de Judá? con las cuales has estado airado por espacio de setenta años. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a j e r u s a l é n y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he vuelto a j e r u s a l é n con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre j e r u s a l é n Clama aún diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos: Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a j e r u s a l é n Visión de los cuernos y los carpinteros. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos? Y me respondió, Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿Qué vienen e s t o s a hacer? Y me respondió diciendo, Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas e s t o s han venido para Hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla.